Mauro Mendiguro, buen día, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy buenos días, ¿bien y tú? Muy bien, aquí queriendo hablar de economía, ¿por dónde vamos hoy a ver? Bueno, vamos a ir por lo que está este en este momento en el tapete, que es eh, la revolución Millet, el RM sí. <risa> que tenemos en Argentina, <risa> este que lo, lo vamos a enfocar, por lo menos este es mi intención, a ver si sale, desde una perspectiva diferente. O sea, hoy lo que estamos viendo este, en las elecciones argentinas es verdaderamente... Eh, más allá del estilo, que es un poquito no compartible, por lo menos para mí, eh, es un poco eh, remover el, las este, las raíces de los árboles, o sea, moverlas un poco para este, entender eh, cuáles son las, las causas de los problemas fundamentales que tiene Argentina. O sea, más allá de una visión sociológica que no es mi especialidad, ni mucho menos, de bronca, de frustración, etcétera, etcétera, lo que eh, las elecciones argentinas se han se han centrado ahora, y esto es raro, por lo menos no estamos acostumbrados nosotros acá en estos lares, es que están enfocándose hacia problemas económicos de fondo, porque claramente la economía es el gran problema, es el punto sobre el cual se deciden los votos, y está claro en base a los resultados que hasta este momento están viendo y las encuestas que están apareciendo, lo que sí es verdad es que el punto más importante de las elecciones ronda con Uno de ellos, ¿verdad? No todos, pero ronda el, de la eficiencia y el costo que tiene el Estado eh, en Argentina. Y eso es trasladable a otros lados. De hecho, en este mismo medio hemos estado hablando en alguna oportunidad, Jorge, cuánto de lo que pagamos se va en impuestos? ¿Cuánto? Hicimos un ejemplo en alguna oportunidad, que el más fácil de ver, que es el combustible. ¿Cuánto, cuando cargamos el combustible, eh, cuánto se lleva al Estado? Y ese es un poco el centro del que este se está enfocando hoy en día la discusión en Argentina, porque todo lo demás, en realidad son remedios o antídotos para el problema de fondo que es el Estado en Argentina. Por ejemplo, se está discutiendo en este momento si la dolarización es buena o es mala, soluciona o no soluciona. Bueno, en realidad la dolarización... Eh, la eliminación del peso argentino y la sustitución, se puede hacer perfectamente, más allá que alguno dice que este no es el momento, bueno, son todos este puntos discutibles a mi entender, no compartibles, perfectamente se puede hacer eh, en, en, un, en un tiempo corto en un, en un periodo eh, re, relativamente reducido de tiempo, en algunos meses, pero en realidad el problema no es la dolarización, la dolarización es un remedio Al exceso de pesos argentinos que hay. Y ese exceso de pesos argentinos que hay, vamos directamente siempre al mismo problema, se debe a que Argentina tiene un déficit fiscal importante, que no es el más importante del mundo, pero dadas las, los antecedentes de Argentina es, eh, es importante, no lo puede financiar con deuda cosa que otros gobiernos eh, locales o nacionales hacen cuando no tienen suficientes ingresos en deuda, en Argentina no puede hacer eso no lo puede financiar con impuestos porque eh, grabar eh, con impuestos con más impuestos la actividad económica no tiene posibilidades de recaudación porque está saturada está totalmente frustrado el sistema tributario entonces acude a la, a la emisión eso que todos conocemos Eh, tiene el problema fundamental del déficit fiscal. Y cuando uno empieza a ver eh, qué es lo que genera el déficit fiscal, caemos a lo que conversábamos originalmente. O sea, tenemos un Estado que gasta, que recauda, sí pero que gasta más de lo que recauda y financia con emisión. La solución eh, de la eh, dolarización eh, es solución si solucionamos el problema de fondo porque de lo contrario terminamos en una situación que algún otro país, por ejemplo Zimbabue, tuvo una situación parecida a la que tiene Argentina hoy, con una inflación muy alta, dolarizó pero al poco tiempo empezó a endeudarse porque no solucionó el problema de fondo y terminó con una crisis importante. Eh, otro país que hizo algo similar, y este fue la propia Argentina, en la década del 90 si bien no hubo una dolarización la convertibilidad del doctor Menem de Cavallo Aquel famoso uno a uno, un peso, un dólar. No era exactamente una dolarización, pero era algo muy similar. Cada peso que circulaba tenía en el Banco Central Argentino un dólar de respaldo. ¿Solucionó los problemas de inflación? Sí. Pero durante la década del 90 Argentina no solucionó el problema de fondo se comenzó a endeudar, hasta que a fines de esa década el sistema internacional le negó más préstamos y terminamos en la catástrofe del año 2001. Si uno mira eh, toda esa década, el, el común denominador fue desajuste fiscal. En algún momento financiado con pesos argentinos, australes en aquella época, e hiperinflación, en otro momento financiado con deuda pública, hasta que dejaron de prestarle. Cuando dejaron de prestarle, se terminó la discusión, ni dolarización, ni desdolarización, terminamos en corralitos, terminamos en otro tipo de políticas que son tanto o más peligrosas y dañinas que las que teníamos anteriormente. Así que en este momento, más allá de la dolarización, que es un tema que tiene toda una una discusión aparte, el problema de fondo de Argentina sigue siendo el mismo que tenía desde hace 30, 40, 50 años, y ahora se suma todavía el endeudamiento extremo que tiene, que le deja muy pocas posibilidades de poder salir al resto del mundo a pedir prestado. Entonces, en definitiva, la discusión en Argentina se está centrando en lo que debería de haber sido siempre eh, eh, la discusión. Eh, ayer miraba un programa oficialista eh, del gobierno tratando de demostrar qué era lo que hacen los ministerios bueno eh, creo que está bien que hagan eso porque en definitiva la pregunta es a dónde van todos esos impuestos que pagan y los, los este aportes que realizan los ciudadanos argentinos eh, qué justificativo tienen qué tanto qué tan importantes son esas tareas como para ser este financiadas y qué tan importantes son para mantenerlas si Cuando no tengo suficientes ingresos, me endeudo o emito. Un poco ese es el razonamiento de fondo. Tanto de un lado que dice que son poco importantes y del otro lado que tratan de argumentar que sí lo son. En definitiva, Jorge, esa es la discusión que tendríamos que tener todo acá también. Todo lo que tenemos. Una vez escuché hace un tiempo. ¿Qué pasa si un día, un ex ministro de Economía decía, ¿qué pasa si un día en Uruguay eh, cerramos el Ministerio de Industria? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la industria? Y nada, porque hoy en día la industria uruguaya no depende del Ministerio de Industria, al contrario, en su momento probablemente sí, pero hoy en día si ustedes le preguntan a un industrial qué opina del Ministerio de Industria, como poco, le dice nada. Y en algún caso me dice, molesta más de lo que me ayuda. Entonces, con ese razonamiento está buena esta discusión y ojalá que también acá la hagamos, lo que pasa es que eh, claro, se tocan algunos intereses que a veces no son los este, los más lindos de defender o los más lindos de perder para aquel que los tiene es un poco mi opinión Jorge eh, Mauro la, las dos cosas que más impactan hasta ahora de Mille y de tantas cosas que ha dicho es la dolarización desde, se ha hablado el otro, el otro día escuchaba a uno de sus asesores desde el día que asume Eh, sí. ¿sí? Eso por un lado sí. Y por el otro lado reducir de creo que son 17 ministerios a 7 u 8 Una cosa así, ¿no? sí Entonces, sí. hablando de lo del dólar eh, Que, que para, para la vida de la gente Para el ciudadano común Que se acueste un día Con que los pesos argentinos Que tienen en el bolsillo tengan valor Y que al otro día amanezca Y vaya a comprar el pan Y le digan que son eh, 50 centavos de dólar ¿Qué, ¿Qué significa eso? Bueno, van a sufrir lo que se llama eh, ilusión monetaria. Les va a dar la impresión de que, bueno, se estabilizó todo, está todo bien, ahora me siento mejor, hasta puedo comprar más. En realidad, lo que hay es un cambio de figuritas. En vez de tener esos billetes de mil pesos argentinos naranjas, voy a tener algún billete eh, verde con la cara de, algún, de alguien de Estados Unidos. En la práctica es eso. Eso sí. Va a tener la seguridad el consumidor de que el valor no de ese billete no va a caer estrepitosamente de un día para el otro porque el gobierno argentino no puede imprimir dólares. Esa va a ser la diferencia. Entonces le va a dar una confianza y se va a sacar de encima ese peso que tiene hoy que es gasto hoy porque mañana este billete vale mucho menos. Entonces prefiero gastar en cualquier cosa hoy antes que pierda valor. Teniendo el dólar va a ser muchísimo más fácil, digamos, programar ¿eh? el día a día para el, el consumidor común y corriente, y también para el empresario, que cuando hace hacen, este eh, visiones o calcula un negocio determinado, lo mira en el tiempo. Si todos los días me está cambiando el valor del producto que voy a vender y de lo que voy a comprar, se hace mucho más difícil. es La estabilidad lo que genera es una mejora, De sustancial en cuanto a la toma de decisiones, tanto de consumidores, de empresarios y también del propio gobierno. Tengo entendido que en Ecuador y en Guatemala esto ya se está haciendo. Ecuador sí, hace varios años que instaló la dolarización absoluta y lo hizo a partir de una crisis bancaria brutal que hubo de forma tal que los costos que genera, porque esto también genera costos fundamentalmente para el Estado, que no va a poder emitir más, no soluciona más con la emisión de billetes para financiar el gasto público, eh, era tal el caos financiero que todo el mundo aceptó eh, la dolarización. Tiene algunos problemas, pero hoy en día una encuesta que se hizo hace relativamente poco, ahora que hubo elecciones en, en Ecuador, habrán visto que ningún candidato habló de desdolarizar la economía. Al contrario, el 90% de los ecuatorianos prefieren mantener esta situación porque todavía se acuerdan de aquella crisis bancarias que sufrieron previo a la dolarización. ¿Y por qué se asegura por parte de quienes no están de acuerdo que esto lo que hace es profundizar la pobreza? Eh, bueno, porque en realidad no la profundiza, simplemente... La constata como está. O sea, muchas veces podemos... Una, un, ba un baño en eh, realidad, es un baño realidad. Sí, esa, ahí está. Podemos simular que somos hermosos y ricos y sanos, pero sí, ¿no? Podemos <ríe> caminar tres cuadras sin cansarnos, no estamos bien. Bueno, en este caso es exactamente lo mismo. O sea, eh, deja claro cuál es la realidad. Entonces, la pobreza existe. La puedo estar ocultando con algunos pesos que estoy girando a determinada provincia y de esa manera mm, creo que no existe, pero existe. Acá lo que va a pasar es que, bueno, ahí va a estar y vamos a tener que dar una solución de fondo, no darle una transferencia o una canasta y con eso decimos que eh, no existe esa pobreza. A mí me parece que viene por ahí la mano, Jorge. Con esto que has dicho, ¿me da la impresión que crees que Milley no está tan loco como se supone? Me, eh, Javier, Milley tiene... O dos eh, eh, a ver dos caras por llamarlo de alguna manera no sé si es correcto este concepto por un lado tiene conceptos bastante claros desde el punto de vista teóricos no me queda ninguna duda no es un eh, no es alguien que opina de algo porque lo leí en el periódico y estoy repitiendo no si tiene bases importantes en base a la educación que tiene Sí tiene un problema de carácter claramente que este, creo que Me da la impresión que está comenzando a tratarlo, o por lo menos alrededor de él y quien dice, vamos a bajarlo un poquito más a la civilización, porque no puede un presidente andar gritando insultando a Dios y todo el mundo por un lado por el otro. Pero por el momento ha sido efectivo, me parece que ya está en una segunda etapa, en donde empieza a suavizar el léxico y los modales. Pero creo que las bases son bastante sólidas y, y en ese sentido no veo que se haya mucha locura. Sí puede haber inexperiencia, pero la experiencia se gana a veces a errores y a veces con buen asesoramiento. ¿Y es un error haber dicho que no quieres saber nada con China ni con Brasil, por ejemplo? Bueno, ese, ese tipo de cosas efectivamente no son las mejores, eh, decirlas. Si las piensa, bueno, una cosa es pensarla y otra cosa es decirla. Eh, creo que no lo va a volver a repetir. <ríe> Acuérdate, no lo va a volver a repetir. Bueno, quiero decirte que de repente Mila está escuchando esta charla porque puede andar por acá, por el barrio. <ríe> así que si es así, <ríe> bueno. si es así, le mandamos saludos. Igualmente de mi parte, que tenga mucha suerte. este Le deseo lo mejor ahí a él porque cuanto mejor le vaya a Argentina, mejor nos va a nosotros. Mauro, nos reencontramos la semana que viene. Gracias. Un gran abrazo Muy Jorge. Eh, buena, buena semana para todos. Lo mismo para ti. Frecuencia abierta.